Bueno, Mació, buen día. Buen día, saludo para todos, un abrazo solidario muy fuerte. Igualmente para vos, Mació, en estos días de cuarentena, este momento de pandemia que sigue transcurriendo, y que vos nos propones, títulos que sacude, ¿no? Eh, sí. Sobre la reacción de la naturaleza y el fin de la era del hombre consumista, ¿será así? Eh, ¿Nos da esperanza? Sí, hay esperanzas condicionadas, no no libres de compromisos muy profundos que la humanidad tiene que asumir sobre sí misma y sus conductas de relacionamiento con el planeta. Hay, hay que elegir entonces, la humanidad es, tiene que dar pasos, tiene que elegir. La humanidad y los pensadores de la humanidad y el hombre común tienen que dar pasos en una dirección para otro camino para otro destino para otro modelo de hombre y mujer que es el que domina hoy porque la historia muestra que en cada época ha habido un prototipo de hombre- mujer que ha dado la característica cultural a esa fase de la historia y hoy en esta fase que está por terminar afortunadamente, si no nos vamos todos el hombre que dominó que está dominando ferozmente es lo que llamamos el hombre consumidor el hombre que alcanza la felicidad mientras consume si posee bienes si gasta, si desperdicia desperdicia más de lo que gasta llena la tierra y el, los mares de basura y eso es acumulativo y como la población crece este este esta situación se va complicando, se va congestionando más difícil de administrar hay una mentalidad consumista al extremo y la naturaleza en un momento dice no puedo más sí. ¿cuáles son esas señales que ha dado la naturaleza que vos decís? he dado desertificaciones enfermedades para la especie humana, enfermedades para los animales eh, tsunamis tormentas nunca visto, inundaciones nunca vistas, escasez de agua nunca vista esterilización eh, del celo nunca vista entonces es como que pasamos la raya y yo justamente quería arrancar un poco para que se entienda el proceso ¿cómo empezó esto? Sí. porque para dar bases argumentales respetuosas y serias de la historia esto empieza después de la segunda guerra mundial con un fenómeno que es poco conocido para la gente pero conocido para los demógrafos que se llama el baby boom la estallido, el estallido de niños ¿qué pasó? durante la guerra mundial las parejas se separaron tanto del campo amigo como del enemigo no podían tener hijos y cuando terminó la guerra se reunieron y se pusieron a reproducir y produjeron un fenómeno que se llama el baby boom el estallido de bebés ese estallido de bebés fue único en la historia sigue siendo único por la cantidad y la universalidad Y de ahí se empezó a gestar un modelo de hombre nuevo y se inventó lo que se llamó la planificación familiar, controlar el crecimiento demográfico, ¿verdad? Porque nacían muchos niños. Eso fue uno de los más grandes negocios de la especie humana, la venta de anticonceptivos para inducir a la población a que bajaran su fecundidad. No cambiaron las condiciones sociales, ni de pobreza, ni de diferencia entre países, sino simplemente bajar el número de hijos que tenían los niños. No obstante, el planeta siguió creciendo y en 1974 se convoca a una conferencia mundial de población en la que yo tuve el privilegio de participar en Bucaresta, para ver qué hacíamos en 1974, tomen en cuenta los oyentes, ya que hacíamos con la población que cre crecía desconsoladamente, ¿verdad? Sí. se aplicaron todo tipo de técnicas anticonceptivas <coughs> hasta llegar al máximo de la esterilización femenina y la esterilización masculina. ¡Qué tragedia! más cuento en 1972 y 74 en la india se hicieron festivales de planificación familiar donde se cargaban camiones con campesinos mujeres y hombres y en una plaza pública en carpas de lona esterilizaban a los hombres y ligado, hacía ligadora de trompa a las mujeres y a los niños mientras jugaban Se le regalaban juguetes para frenar el crecimiento demográfico. Eso no dio resultado. Al final arranji Gandhi, el hijo de Indira Gandhi, lo mataron por eso. Entonces, siguió toda una política. El lema era, más vale invertir en planificación familiar que en desarrollo económico que era el lema de los Estados Unidos. Ustedes pueden con, concebir fácilmente que en esta operación las empresas y los laboratorios químicos de productos anticonceptivos acumularon millones y millones de dólares de ganancias, porque había que imaginar a las mujeres desayunando, tomando su anticonceptivo con el desayuno y después en la tarde. Y, y se bajó Levemente la fecundidad, pero no fue suficiente. Entonces, como no fue suficiente, pasaron una cosa más cruenta, que fue la esterilización, hacer a las mujeres estériles. Y se practicó toda una política en los años 80 de planificación familiar con esterilización y vasectomía para los hombres. Tampoco dio el resultado necesario. Se convocó una conferencia mundial en 1974 en Bucarest para parar el crecimiento demográfico. Se reunieron todos los países del planeta. Yo estuve allí. La idea de los Estados Unidos es que hubiera una carta obligatoria de los gobiernos para afemenar el crecimiento demográfico. No fue aprobada. En 1984 se convocó una nueva conferencia mundial en México para frenar todas las corrientes migratorias en el planeta y que cada población se la arreglara con la población que tenía sin que hubiera migrantes. Fue un rotundo fracaso y se reunió la última conferencia mundial de población en 1994 cuando se estimó que la estrategia era el aborto directamente y la mutilación, el aborto generalizado una mujer que no podía tener hijos iba y se abortaba el Papa Boitila hizo una campaña en contra y la visitaron todos los países de fe católica del planeta y se paró esa iniciativa entonces los países dijeron los poderosos, los que ponían la plata, dijeron, bueno, que se muera, la población que, que, que sea excedente, que se mueran Por eso en África, por ejemplo, no ha habido ningún programa de planificación familiar y de control de la natalidad. Y entonces empezó, empezamos el siglo XXI con crisis progresivas de algunas enfermedades y con grandes desplazamientos de mujeres miserables eh, en, su, en su bienestar material a trabajar en mano de obra barata en todos los países de Asia. Ese fue el proceso inicial. Ese proceso ¿cómo siguió? No haciendo nada. No, no haciendo nada. Siguió el consumo masivo, se aceleró, se abandonaron los programas y que se las arregle la humanidad como pueda. Fue el lema de los que tenían el poder, el poder farmacéutico, el poder político, el poder ideológico, el poder publicitario. Y entonces, a partir de ahí, siguió creciendo la población a un ritmo más lento, pero sin detener su crecimiento. Nosotros estimábamos en a finales del siglo XX que el máximo de población en el planeta Tierra podía ser 5.000 millones hoy estamos muy arriba de los 7.700 entonces ese proceso es el que está en la base de este, de este quebranto de la sociedad humana del planeta los pasajeros del planeta Tierra y se inventó un modelo de hombre que es el hombre consumidor. Se es feliz cuando se consume. Y aparecieron todos los shopping, los, los supermercados, la campaña de venta, compre-venda, compre esto, compre lo otro. Y se generó un nuevo prototipo de hombre, que no se preocupa del planeta, que se preocupa de consumir. El hombre de hoy, por eso le llamamos hombro de consumidor es el que puede comprar y consumir es uno sí. es feliz cuando va al shopping y compra artículos en todas partes del mundo, se vendió el consumo para sostener unas economías ficticias eso se rompió últimamente por la crisis económica, financiera e industrial y el hombre se quedó sin paradigma no tiene ningún paradigma ni qué paradigma quiere decir ningún modelo a seguir para el futuro de la sociedad y aparecieron los movimientos ecologistas que han sido duramente combatidos, pero qué son los responsables hoy tienen sobre sus hombros la idea la la, la urgencia de liquidar al hombre consumidor y crear, recrear nosotros mismos el hombre de comportamiento ecológico. Eso no se ha logrado. Y mientras no se logre esta crisis como las que han comenzado a aparecer, habrán de continuar. Decir, sí, Mació. ¿eh? Eh, digo, en estos tiempos que todos llamamos a reflexionar y a pensar, y se dice que hay tiempo para pensar, pensar sobre estas cosas profundas que vos estás planteando, porque... Pasaron muchos años y se hicieron muchas campañas que vos estabas relatando, tratando de que hubiera menos población sí. en, el, en el planeta pero no para que los que estuvieran sobre el planeta vivieran mejor sino para que algunos a partir de los recursos naturales se hicieran millonarios ya no es una palabra válida en esos casos es mucho más que millonarios se adueñaran de todo sí. ¿y para qué? para después estos que quedan despilitaron Agarrar, no tener conciencia del papel que se juega pisando el planeta y de tener conciencia para el futuro de que esto hay que pasárselo a las generaciones futuras Claro, justamente, no se lo vamos a pasar porque la naturaleza ya reaccionó y no le va a dar tiempo al traspaso es decir, esto es una primera señal universal en el planeta Tierra entero de que las cosas están en fuera de equilibrio y el ruptor del que el que rompió el equilibrio es el hombre consumidor. Nosotros pasaremos a la historia como el hombre consumidor. Al hombre consumidor si quiere sobrevivir la especie humana tendrá que aparecer el hombre ecológico que se reponga en una religión en una relación de equilibrio y de tratamiento amistoso con el medio ambiente, con los recursos naturales y no la explotación escandalosa que hoy ocurre. Yo tengo algunas cifras que son sencillamente con, son asustan las cifras. Asustan de verdad. Yo no creí que la situación fuera tan embrumada que están afectando el clima, el cielo la tierra, el agua, todos los elementos básicos de la vida en el planeta tierra. Entonces, si no difundimos estos, si los que tenemos acceso a cierto conocimiento no lo difundimos, no, estamos tenemos que ponernos todos, así como todos estamos en cuarentena y con tapaboca ahora después que superemos esta etapa, la etapa que viene es el compromiso con la naturaleza ...y cuestionar conscientemente el modelo que nos gobierna. Eh, para una gran mayoría de la población hoy me imagino que es una cosa escuchar hablar... ...del tema del consumismo y para otro sector de la población es otra. Eh, cuando empezó todo esto de la pandemia aquí en Uruguay, como pasó en otras partes del mundo... ...los supermercados se llenaron de gente que llenaba los carros sí. con mercadería... ...para consumir durante mucho tiempo... Eh, mientras que, por otro lado, eh, una población que es la mayoritaria de este país... Pasaba hambre. Eh, ...le cuesta mucho poder comprar carne, poder comprar leche, poder claro. comprar fruta, verdura. Entonces, según dónde estás parado, es eh, qué concepto podés tener vos sobre el consumismo y qué responsabilidad sentís. Bueno, pero justamente eh, los que tenemos el privilegio de, de manejar un medio de comunicación tenemos que transmitir porque es necesaria abrir la conciencia porque la naturaleza cuando desata sus fuerzas a las víctimas no le pregunta si usted es ecologista o consumidor ¿verdad? marcha con todo no tiene, no tiene freno y las fuerzas de la naturaleza desatadas afortunadamente son incontrolables para el, por el hombre Sí. Capaz que hay que eh, traducir más en esta época qué quiere decir ser consumista, porque alguno del que no tiene puede decir, a mí me gustaría ser consumista, yo quisiera ir al supermercado y comprarle cocoa a, a mis hijos, le quiero comprar eh, huevos, quiero comprar claro, un televisor, claro. lo veo yo, yo veo que hay un televisor nuevo que es precioso y que la gente tiene y yo no lo tengo, yo lo quisiera tener. ¿Cómo hablamos sí. de ese tema? ¿Cómo hablamos de ese tema? Con, con estos sectores de población claro pero yo yo te, te, te les cuento un dato la eh, nosotros creemos que la contaminación está en la tierra y en el agua pero yo tengo datos acá fresquitos de la contaminación del aire sí. del aire porque estuve buscando ¿Cuál es el movimiento de los grandes aeropuertos en el mundo? Y el aeropuerto de Jackson, que es el que tiene más movimiento en Estados Unidos, mueve 107 millones de pasajeros por año. El de Beijing, 100 millones. El de eh, los Emiratos, 87 millones. Y todos son... el que En América Latina el que mueve más es... 72 millones de pasajeros por año es el de Lima. O sea que entre los 10 primeros aeropuertos del mundo se están moviendo 800 millones de pasajeros en el aire que van en aviones que espelen eh, combustible quemado y que van intoxicando la capa de ozono. ¿Ustedes se imaginan? Han tenido la imaginación de pensar en que en el aire hay suspendidos 800, 200, 300 millones de pasajeros cada día Es escandaloso, porque el aire que está que baja está contaminado de vapores de combustibles fósiles O sea, nuestro aire está enrarecido Cosas de esa naturaleza tenemos que empezar a exhibir para que cambie la mano Exactamente, sabés que nos acordábamos de vos el otro día porque hablando de los orígenes que tiene esta pandemia de dónde sale el coronavirus y bueno, se China y demás pero una investigadora uruguaya escribió un artículo muy interesante sobre los orígenes del coronavirus y señala las formas de producción actual y habla sí. de los feedlots y hablaba de la cría de pollos con eh, dándole antibióticos y, y todo lo claro. que vos lo has hablado muchas veces en la radio pero ponía el un, una parte muy importante del origen de estos virus en esas formas de producción actuales que son para aumentar las ganancias de, de los claro, productos la las de las transnacionales de productos que se suponen que son para alimentación humana, pero que son genéticamente modificados, tóxicos. Nosotros tenemos en las afueras de Montevideo una planta neozelandesa que produce, produce semillas genéticamente modificada y cuando apareció nadie protestó, ahí ya está, y entonces el argumento, sí, pero da trabajo, le da trabajo a 40 personas la planta y produce semillas transgénica para todo el país en el Uruguay hoy casi no hay semillas naturales todo es transgénico y no reaccionamos no reacciona el ciudadano ni menos la autoridad eh, de gobierno eh, tenemos que empezar por ver qué uso real, efectivo verdadero, no mentiroso se le está dando a la tierra y al agua de este país que está como en una bendición de tierra y de agua dada y ahora la estamos est estropeando empezamos por ahí empecemos por cuidar nuestra nuestra pequeña casa o nuestra gran casa que realmente por eso tiene tenemos que por eso llamo al hombre que venga y a la mujer que venga el hombre el hombre ecológico el hombre que privilegie el cuidado a la naturaleza antes que al consumo de cualquier especie, porque además estamos comiendo basura. No es explicable que haya islas de 300 kilómetros cuadrados de envases de botellos en el Mar Caribe que están flotando 300 kilómetros cuadrados. La mitad del departamento de Montevideo es una isla que está en el Mar Caribe apilada con bolsas y botellas de plástico que flota a la deriva ...por todo el, el Golfo de México y el Mar Caribe. Eso es basura que no tiene degradación... ...pero mata y afecta la fauna etiológica, la fauna del mar. Hay especies de alto valor que están... ...de peces que se, como el bacalao, que están en vías de desaparecer... ...o son cada vez más escasos. Entonces, tenemos que hablar con mucha firmeza... Con conocimiento de causa Y cuestionar el modelo Porque el modelo Ya nos dijeron Ya esa es la señal La, la consecuencia de el origen de esta cuarentena Es el castigo Por no cuidar la naturaleza Punto claro. y puedo, El bueno. castigo puede ser mayor Muy bien eh, Hay mensaje me dicen desde estudios ¿No? Sí Sí, hay algún mensaje y saludo sobre todo para, para Mació, este, nos manda el teléfono 886, un, un, una película o algo así para, para Guillermo, después se le haremos llegar el título de la película para que vea si él, que la, analice él si quiere mirarla o no, pero bueno, le mandan esto eh, especialmente para él. Mil gracias Don Mació por sus reflexiones que nos hacen pensar mucho saco apuntes de todas sus enseñanzas tú eres mi gran maestro, muchísimas gracias manda Gloria Pino también para, ah, para, para bueno, Guillermo Mació Bueno, gracias a los compañeros, muchas gracias yo soy un, un humilde transmisor de mis inquietudes y mis estudios que los quiero compartir porque realmente el momento es grave es la primera vez en, el, en los tiempos modernos que el planeta Tierra tiene sometida al total de la población del planeta en una cuarentena no es regional no es local, es todo el planeta, y eso hay que prestarle mucha atención Muy bien, Macío nos reencontramos la semana próxima Bueno, seguimos porque tenemos temas, como imaginarán bastante para continuar, perdonen que use algunas cifras, pero me parece Vamos que son elocuentes al contrario, muy bueno. Bueno, un, un abrazo, abrazo grande, Mació.